There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw a if the show is through. Silent looks and with the cue, with the fools of massy smiles like last in 1998. Show the torch song, no one ever sings. The coffeehouse line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets scroll by stream. Yo estaba a ver hombre de ese me voy a y que ahora está joder y que ahora esto bastante más eh, más su de, de manejar eh, de andar con ella porque eh, antes yo subí y eh, bajaba unos unos unos faders que me parece que se llamen y entonces es con eso pues yo ya, uy, ya, ya se me ahora siento se me ahora siento se me ¿sí? como se me tiene que sentir Pero ahora pasa una cosa muy muy tal. A ver, nosotros eh, yo lo explico, pues, porque a mí ya sabéis que prestamos de explicar por pues, lo que llegue la.. Estoy bajando. suena. Oye, esa la cremallera. Vale, yo que estoy despelotándome. Ay, yo, mentira, no estoy despelotándome de todo. Estoy, eh, estoy nada más quitando la, la chaqueta y colocándome un poco en el sitio. Joder, que, Ay, que cuánto me cuesta a mí doy más vueltas con perro pa echarse yo en antes tenía un ¡Oh, joder mierda ahora ahora estoy más más que digo que doy más vueltas con perro pachase que yo en antes eso decía yo tuve un, un perrín vivía conmigo poco tiempo pero pero bueno y tampoco oye que fuera que fuera mío no pero bueno, que yo que cariño y, y estaba conmigo y tal Eh, y, y él da una cantidad de vueltas para echarse todos los perros para eh, pa echarse muchas vueltas pero él también da muchas vueltas para cagar él cuando escogía el, el árbol por ejemplo en el que quería cagar no que sabíamos de fecho que se acaba sabemos cuando iba a mechar o a cagar por, el, por la actitud por el tal que tenía cuando iba a mechar bueno pues más o menos no tardaba mucho en en la mañana el sitio, pero cuando lleva a cajar de buena cantidad de vueltas tremendas vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta por el otro lado entonces eh, de aquella teníamos el dicho eh, arreglado en cuenta de das más vueltas que un perro pechase decíamos das más vueltas que Black que era el nombre él, das más vueltas que Black para cagar eh, que aún eh, adapta, adapta las cosas a la su situación, a la su propia situación, y entonces bueno, pues nosotros adaptamos la a Black. Y bueno, quería quería entamar esta esta noche. Esta, esta noche de jueves que hoy no sé ni, día, ni día tamos, qué día ni qué día estamos que día estamos atamos ah, a 5 suéves 5 de octubre del de año del año 2017 tan eh? a pique de cumplirse e los 10 añinos de eh? los 10 añinos de medonia de la de la existencia de este, eh? de este programa tan tan extraño que vamos que nunca hubiera pensado yo que iba que iba a durar 10 10 años en antena todavía no me explico por qué ¿eh? no me explico por qué pero pero bueno supongo que, que tiene mucho que ver pues con que por el motivo que sea ¿eh? a mucha gente que estáis del otro lado prestamos este programa ya os digo siempre lo diré", ¿eh? por el motivo que sea por el motivo que sea porque además en, en estos 10 años vamos este programa fue fue de todo ¿eh? de todo menos menos coherente y menos repetitivo y menos bueno repetitivo no sé a lo mayor de alguna vez fue repetitivo también pero bueno que, que lo dicho que que fue de todo que fue de todo y hay gente que lo sigue sintiendo y hay gente que que gustaban todos que gustaron todos los programas bueno pues yo estoy encantado que conste estoy encantado pero sigo y seguiré siempre extrañado eh, Para hacerme, pa hacerme raro y, y presto su a un Al mismo tiempo ¿Mm? increíble increíble y una cosa me pasó mientras bueno todo el tiempo que fue durando este programa todo el tiempo que fue durando anedonia, hoy, domingo y déjame bajar esto que si no distorsiona ¿eh? si no distorsiona que una cosa que fue pasando mientras todos los años que fue durando anedonia, nedonia y que yo mismo estoy estoy vos fala ¿Mm? este que habla a través del micro en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www Radio como motor. este que habla en este, en este estudio en este estudio que son nada, unos poquitinos metros cuadrados unos poquitinos metros cuadrados de en el que tenemos cuatro cosas en el yo de la mesa y al final no falé de la mesa, ¿puedo poner ahora a hablar de la mesa? porque al fin y al cabo no deja de ser no deja de ser metafórico, no deja de ser una imagen de muchas cosas que pueden pasar en la vida mire, eh, en realidad nosotros aquí en la, en la cuca no tenemos una mesa de mezcles eh, tenemos dos tenemos dos una que hiela bueno, la que consideramos la mesa principal ¿m? con una serie de, de bueno, ya, que, ya llamamos los potenciómetros, creo que no que hay que llamarlos fathers porque el potenciómetro cuido que hielo de la otra que son como ruedines y, y lo de las grandes son como pistes que bueno historias tiene una serie de mandos eh, por los que en esos momento bueno pues salía prácticamente todo y después tenemos también una mesa pequeñina muy pequeñina mucho más pequeña ni, ni qué decir eh, será como una sexta parte de la otra en la que llamamos eh, la mesa auxiliar ¿Mm? supone que la mesa auxiliar como el sol propio no me diz, para auxiliar al funciones que que falla la otra mesa. Curiosamente, según fue pasando el tiempo, cada vez hay más elementos de de bueno del equipo de radio, micrófonos, reproductores de música en compuas din y otra serie de cosas que que cada vez van tirando más para para esa mesa auxiliar. y cada vez van quedando menos cosas la na, na mesa principal eh, y es curioso porque mira por ejemplo en antes los tres micrófonos aquí en la cuca tenemos tres micrófonos eh, los tres salían para la mesa principal después bueno pues se fue supongo esgonceando la, la mesa y entonces de lo de salir los tres micrófonos para la mesa principal pasaron a salir dos nada más el otro si querías tenías que meterlo auxiliar después según fue pasando el tiempo eh, había dos micrófonos ya que salían pela auxiliar y nada más un que salía pela, pela principal eh, ello ¿m? se unió a que los CDs, la música de los CDs salía a, a través también de la, de la mesa auxiliar y yo bueno la música de fondo esta, esta que pongo esta Eso va a través de la, de la mesa auxiliar para que se sienta eh, la, la mesa auxiliar. Entonces, hay que subir un, uno de esos potenciómetros de la, de la mesa principal. Pero, ahora cuando subes ese potenciómetro de la, de la mesa principal, eh, no hay distinguos eh, entre las diferentes cosas que están en la mesa auxiliar. Entonces, ocurre que, que cuando nada más queda un micro para afuera. y los otros ya también pela auxiliar, que pela auxiliar ya también pela que salía en los CDs la música del CD, la música de fondo que, que pongo aquí pues claro, cuando venía por ejemplo el estos últimos programas que venía mi amigo el Morrayero, el Morrayero mínimo, claro, tenía que coger otro micro y ese otro micro también iba pela auxiliar entonces, Cuando lo subía a él para que se sintiera a él, claro, subía también la música de fondo, entonces tenía que andar estirando la mano porque para arriba la, la auxiliar pequeñina, tenemos ahí puesta para arriba una repisa que, bueno, nunca era tan a mano como la principal, bueno, y tenía que andar ahí haciendo los, los, los, los, los mismos alabarismos, ¿no? ¿Eh? Que para una persona como yo que tiene. Eh, movilidad fina bastante reducida y carente, pues, eh, oye, eh, costaba trabajo. Y, y ahora, ya pasó la semana pasada, pero, bueno, pues, ¿eh? ¿cuánto pues lo hoy Resulta que, que ya todos los micros, todos los micros que hay en, en la Radio Cuca, en la Radio Llobre todos los micros salen a través de esa mesa pequeñina, ¿eh? de, de la auxiliar pequeñina. Supongo que dentro de poco la cuca en general será la auxiliar pequeñena. Supongo que no deja de ser una una metáfora, una imagen de la de la vida real, la que tantas supuestas cosas grandes al final no son más que apariencia, no son más que una gran apariencia, una gran rimbombancia, formas sin fondo, un montón de formas sin contenido. Y después el contenido real está, está abajo, están los peones, están a esos que no se ven, están esa mesa pequeñina y, y a, través de la que, a través de la que realmente furula todo. Y como el mundo, y como al mundo, nosotros vemos ahí a unos señorones trasheados que son los que eh, remanen, los que manejen, los que los que andan con las cosas, los que lo mueven todo. Pero en realidad no son ellos, ellos son los que figuran. Ellos son los que salen en las televisiones, a eh, los que vemos, a los que dan la cara. Pero no son nada tan vacíos. Mándalo todo, sí, vale, de verdad, mándalo todo, pero no dejen de, de estar vacíos, ¿no? Y quienes realmente fan que giran la rueda, que furule furrule, son, son los pequeños. ¿eh? Son esos de... Eh, de la mesa pequeñina, ¿eh? son todos esos que no se ven De hecho tú vienes aquí por la mesa pequeñina y está llena de rodines que se mueven. No sé cuántas rodines habrá ahí, pero bueno, 2, 4, 6, 8, y 8, 16, dieciséis, y 16, 32, 32, 42. La de Dios, ¿eh? habrá por lo menos 50 rodines. Claro, en la mesa principal, ¿ves? Y tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 rudines y 3, 6, 9, 10. 11 rudines y, y 11 potenciómetros, 11 fathers. Y nada más con eso ocupo aquí la de Dios, y enorme, y es ¿Mm? Y tiene también unos cuantos botonucos por ahí. La pequeñina tiene, ya os digo, tendrá lo menos 50 ¿eh? 50 50 rudines. Por embargo, ella es pequeñina, no compro no nada. ¿Eh? No, no destaca bueno vale sí a mí no me gusta destacar o sea ya que tendría que prestarme la Dios, pero bueno yo cuido que vosotros ya me, me entendéis lo que lo que quiero decir no siempre sí, pues sí claro que sí y ahora que ya os hice el, el comentario técnico de la semana voy a hacer una sucesión voy a llamarla voy a llamarla el comentario técnico de la, de la semana ahora sintió un velcro porque estoy también quitando unas cosas de la chaqueta ¿eh? que, que van con velcros son ¿eh? estoy intentando quitar la chaqueta con una mano Ay, perdón. Estoy intentando quitar la chaqueta con una mano nada más, mientras con la otra agarro el micrófono. Y es complicado, os aseguro vos que que es complicado. Podría decir eso que de que no lo no intentéis en casa, pero oye, intentadlo si queréis, visteis? Joder, que tampoco es para tanto y quitar una chaqueta con la, con una mano nada más, mientras con la otra agarráis un micrófono. Eso yo cuido que tampoco es hay... joder que puedo hacerse tranquilamente, ¿no? Hombre, y es difícil tener un micrófono en casa porque A ver, ¿para qué un micrófono en, en un estudio de radio? Pues tiene sentido que tenga, ¿no? Supongo que también en un escenario podrá tener sentido. Pero en un domicilio particular, pues, supongo que no. Incluso en un establecimiento público que se dedique a otro tema que no sea la, la reproducción sonora de, de, algún, de alguna triba, pues, pues supongo que, supongo que tampoco tiene, tiene demasiado sentido. Pero bueno, oye... que sé yo tampoco me meto yo si vos da la gana de tener un micro en casa tenéis no pasa nada yo llega a tener dos <risa> sí. y ya. no no no no y no tiene nada que ver con la con la radio ¿eh? mira ya que salió el tema voy a yo la historia de los dos micrófonos que, que tenía en casa hombre si sí, es verdad que por el motivo que se llevó una mi vida pues de algunas cosas que, que cuando no ya viejo como soy yo Y bueno, pues se pescancia de que lleva más de media vida, bastante más de media vida en la, en la, en la cuca y eh, haciendo programas de radio y tiene unos cuantos horas de, de programas de radio, unos cuantos horas de vuelo. ¿eh? Acreditado acreditado menos, porque bueno, nada más, esto llega grabable nada más de unos años para acá, en antes Nungera, en antes no eh, pero bueno, Inda Solo con lo que ya acreditables, yo cuido que ya 400 y pico horas, 500, tienen que, tienen que haberles, ¿eh? tienen que haberles ya de, de vuelo. 400 y pico horas, 400 y pico, 500 horas de vuelo, tengoles, tengoles ya acreditables, tengoles ya acreditables. Eh, y es curioso, luego conoces anécdotes que te llevan a pensar que a lo mejor, por algún motivo, estaba predestinado a la, a la radio, no sé. Eh, yo recuerdo me bueno recuerdo no, no me acuerdo a la mi misma voy a acordarme yo decíanme que cuando yo ya era ya era niño eh, bueno pues como todos los bebés yo de ese mes en cuando lloraba y lloraba lloraba mucho eh, claro que sí que pasó yo era, yo era un bebé y claro todos los pas eh, cuando tienen bebés llorones supongo que busquen a ver algún tipo de estrategia que ellos permita que ellos permita cortar ese llanto porque bueno pues la verdad que el llanto de un bebé es extremadamente desagradable cualquier tipo de llanto es extremadamente desagradable ¿eh? eso a ver tengámoslo también claro eh, hay gente que dice eso de que se puede llorar de alegría eh, yo bueno yo personalmente no lo conozco eso hay quien dice que puede llorarse de risa bueno no sé si lo conozco ¿eh? Eh, de veces de reír tanto que acaben saliendo, teles, saltando, teles y ánimos, de álimes, los, los labios. Pero, pero bueno, eh, eso pasa pocas veces. Normalmente, cuando se llora, llorarse de tristeza o de dolor. Son las dos les dos formas. Yo cuido de, de llanto más más general, más genérico. Eh, el llanto, prácticamente siempre en todo lo que yo os decía ayer. llevo una cosa fea de, de sentir a mí por lo menos no me gusta no me gusta que la gente le llore eh, manda huevos que me he dicho muchas veces que que dáseme muy bien provocar tristeza y hacer llorar con les, en los míos tiempos de de una de las cosas que hacía muy de vez en cuando porque bueno me gusta ir a escribir historias tristes ¿eh? Y parece que se me daba bien, que ponía ahí una historia triste y la gente entristecía eso de verdad y, y lloraba. Y la de mi madre, no, no, a mí eso no me gusta. Y, y tengo fecho de algún programa de radio triste también, y parece que, que bueno, pues que más de uno me ha dicho que no se me daba nada mal transmitir tristeza. No me gusta, no me gusta, a mí no me gusta. Provocar el llanto de ninguna manera Ni de emoción, ni de alegría, ni hostias Joder, y préstame provocar risas Ese es el único llanto en, en realidad Que no me disgustaría provocar Un, un llanto por risa ¿eh? Curiosamente dáseme bien también Una persona tan extremadamente eh, triste como yo Pues ser que ...que para hacer llorar... Eh, ...para hacer llorar madre... ...para hacer reír... ...también se me da bien... ...dáseme bien por lo visto... ...provocar... ...sentimientos... ¿eh? ...sentimientos extremos... ...porque si se me da bien por un lado... Eh, ...provocar... ...la tristeza... ...y se me da bien por otro lado... ...provocar la... ...la diversión... ...la alegría... ...la risa... ...bueno pues... ...mira va a ser a lo mejor... ...que se me da bien provocar... Eh, ...sentimientos en general... Bueno, en general no, porque una cosa que por ejemplo estoy pensando que, que yo no provoco o que nadie me ha dicho que yo provocaré, y era ira, eh. Hombre, seguro que sí, porque siempre hay gente que cae mal y que entonces igual sienten ira nada más convete. ¿eh? Y dicen que hago la puta no, no y arrancaré la cabeza una puta vez cualquier de estos. Pues, bueno, a lo mejor sí, de eso seguro que, que habrá también. Y es muy difícil, y es, bueno muy difícil. ...que es prácticamente imposible... ...o digamos que tiene una escasísima, eh, escasísima probabilidad... ...la de gustar a, a todo el mundo... ...y es muy, difícil, es muy difícil... ...habrá gente que a lo mejor... Pues, ...el fecho este sencillamente... ...de que de que no me guste provocar mmm, tristeza o pena... ...o no sepa provocar y lo tal... ...pues a lo mejor ellos se enfada ellos ¿Eh? no se porque ellos piensan que hay que hacer eso, qué sé yo, yo qué sé a ver, como hay gente de todo ¿Eh? Eh, como decía, como dice el dicho ese, de todo hay una viña el señor un dicho que yo cuando yo era niño no entendía, no sabía que era la viña esa yo pensaba en un bar que se llamaba la viña, bueno, historias, ¿sí? historias, porque como hay de todo pues es normal que, que haya que haya gente que se ellas como se ellas ...seamos como seamos, no eh, ni gustemos, no nos gustemos... ...de la misma manera que yo cuido que es que prácticamente imposible... ...también o extremadamente improbable... ...que a cualquiera de nosotros nos caiga bien todo el mundo... Eh, ...eso también es verdad que a mí no me cae mal casi nadie... ¿eh? Eh, ...sobre todo un tiempo por acá, ya muchos años, claro... Ya de alguna vez, ¿eh? Tres fartugos de sentirme, falar de de los... De aquel momento en el que tuve más para allá que para acá Y a partir del cual cambió la mi vida, la mi percepción del mundo Y yo ya era en antes mucho más chungo Y después de eso, pues bueno, digamos que... Que cambia radicalmente, pasé de un lado a otro Eso que cuentan que pase, que bueno... ¿Esto pasará? ¿No pasará? Bueno, sí pasa, sí pasa ye, O bueno, qué coño sé yo. A mí pasó, qué sé yo, qué sé yo los demás. Sí, y yo os pasa, no, yo os pasa. Eh, bueno, la cuestión es que ¿Eh? volviendo un poquillo, que no se me vaya la pinza, que ya se me fue, ¿eh? ya se me fue. Pero yo quiero volver a volver a traerla un, un poquillo. Eh, la historia es que cualquier persona que, que llore llanto, a mí por lo menos disgusta me ¿eh? no estoy a gusto viendo ni sintiendo llorar a nadie, ni por mal que me quede que ya os digo que hay muy pocas personas que a mí me queda mal me una o dos ¿eh? para seguir despreciando a de alguien porque bueno, también entiendo que hay una dimensión del universo que oye, pues no hay que dejar de experimentar entonces bueno, me el, el sitio de despreciar a, a un par de personas, no más ¿eh? Eh, ahora mismo por ejemplo Cuido que desprecio fondamente a una Y hay otra que sencillamente no me cae demasiado bien Pero bueno, nada más eso Toda la demás gente entiendo que cada uno llega a un Cada uno es una piragua Y que yo no soy quien para decir quién actúa bien o quien actúa mal En esos dos casos en uno Porque porque hizo mucho daño a mucha gente O a alguna gente que yo aprecio Aprecio sinceramente Y, y en el otro porque me lo me joder, oye, eh, vale una cosa allí que yo no me quiera, que no me tenga ningún aprecio, que la mi autoestima se ya te ha por los suelos y todas estas cosas y otra cosa allí que, joder una cosa allí que lo diga yo eh, que yo no me hago para nada, que soy un guiñapo que tal, vale, eso digo lo yo pero no, no eh, que no me lo diga nadie, que igual me enfado, eh, no sé no sé, por cierto, pones una me me Y aquí un, un, últimamente llevo un, un sintiente muy fiel ¿eh? Cosa de la que estoy eh, encantado, extrañado, pero encantado Buenas noches, más de tú, buenas noches eh, Que te preste, que te preste que, que no sé por qué, un día has de, de explicármelo A través del chat si quieres te explicasme a ver Por qué por qué te prestan Edonia. Y yo lo pregunté a otra, a otra gente A unos por correo electrónico, a otros... a los que tengo la fortuna de conocer en persona, en persona, pero pero llama la atención, eh, sigue llamando la atención el hecho de que la gente eh, preste sentir anedonia, que hermana tras hermana vayan y sientan anedonia, o vengan y sientan anedonia, mejor dicho, va a tuyo de los que vienen semana tras semana a sentir a sentir anedonia. Eh, Yo encantado, eh, extraño, encantado, las dos cosas. <risa> que estábamos con el tema del llanto y los desprecios y tal. que que sí que yo por mucho que pues que me auto a mí mismo una cosa yo auto desprecie yo y otra cosa allí que me que me que me desprecie otro ahí cuidadín eh cuidadín ahí hay gente que me la suena bastante básicamente gente que que no me afecta demasiado que puedo digamos esquivarla saltarla o hacer un Un movimiento de Tai Chi de estos evasivos en plan en plan gato. Denos cuenta lo que vos quiero decir. Que yo como, oye, yo que sé pues si un gato está echado en un sitio y vais a, a pusarlo, es fácil que, que empushéis el, el yombo, por ejemplo, y que siga teniendo los patos y la cabeza en el mismo sitio. Eh, hay movimientos de, de Tai Chi que me enseñó el mi amigo, el mi amigo, ¿cómo se dice? Estío, el mi amigo el Trovador. el mismo trovador sabe mucho techi y enseñóme muchos movimientos esos Perdona, que fue un inciso, diz macetu, ¿pa' cuándo una tertuliona? oye pues cualquier día para celebrar el décimo aniversario y siento vos aquí a, eh, a todos los sintientes de, de, por todos los sintientes que, que queráis venir, claro, eso es pues otra cuestión pero sí, igual para cuando fega el aniversario que ya tal pique eh, eh, en realidad, ahora ya está siendo ahora ya está siendo porque este programa en tamar en tamón sobre a finales de Chobre del año 2007 lo que pasa es que la primera grabación la primera grabación fue de, de, de payares la primera grabación que está que está que está registrada pues está, está tomada en Payares eh, en payares del año 2007 ¿man? ayer es el 17 y cuando voy, cuando voy a celebrar yo me más, si quieres, por las grabaciones de la misma manera que digo tengo 300 y pico programas acreditados de casi 500 horas de vuelo. A ver, a ver hay más, porque unos cuantos, sobre todo los los primeros tiempos que, que no se grababan, eh, que todavía no furla muy bien eh, la cosa. y entonces bueno pues no, no quedaban grabados bueno los primeros tiempos incluso después igual estoy ahora escupiendo por arriba y cuando cuando llegué aquí a a terminar el la grabación de esta noche con el programa de grabación que utilizamos el el Audacity pues peta y y se cuelga y no lo puedo no lo puedo grabar ¿eh? pues que sé yo puede pasar ¿eh? estas cosas estas cosas pueden pasar pueden pasar Pues eso, eh, bueno, pues que pese a todo, eh, pese a toda esa historia que estaba contando, que yo me guardo un par de un par de personas a, a las que a les que puedo despreciar, más que nada por eso, por oye, pues tampoco eh, ...charpa fuera directamente un sentimiento entero, como decían en los los los intolerance, eh, en aquel cantarín que, que tanto me apreste que tantas veces puse aquí. Eh, ¿Por qué rechazar ese sentimiento? Falando del odio ¿eh? ¿Por qué rechazar ese sentimiento? No hay razón Igual que ríes y estás contento El odio hace que aplastes y que destroces a tu agresor Bueno, pues vamos a, vamos a, a dejarlo así ¿no? ¿Eh? Yo agresores no tengo Entiendo como agresor a uno que agredió No físicamente otra manera a gente a la que yo quiero Y, y entiendo que hay otro que se la está jugando porque está agrediendo a mí me a ver, no soy peligroso no está jugándose que pase de eh, ligero disgusto al desprecio más absoluto pero bueno eso yo salto importante ¿eh? lleva un salto importante y que a lo mejor esperemos ¿eh? la verdad que yo lo espero que nunca se llega a dar porque no llega lle agradable día Eh, la verdad no es agradable una cosa que me lo reserve un poqueñín pero, pero otra cosa que, que sea agradable que no llegue igual que no llueve agradable ver llorar igual que no llegue agradable en absoluto eh, sentir llorar a un niño y, y sí, pues efectivamente eso eso es lo que hacía yo como hacen casi todos los bebés eh, prácticamente todos los bebés Cuando son, cuando son niños, eh, cuando son muy pequeñinos, y entonces lo, los padres, los, to, los tutores, los cuidadores, busquen de alguna manera lo más afalladiza posible para que el, el bebé, el niño en cuestión, pare de llorar, ¿m? porque eso es extremadamente desagradable. Pues bueno, ya un caso que me pasaba a mí y la persona en esta cuestión que... Hacía todo lo posible para eliminar el, el yoru, pues era la mioma y la mioma descubrió una, una manera fallaiza de, de callarme ¿m? y eso no era otra ya lo sé eso seguro que ya lo conté en este sonde, y si es que no tengo cosas para pa contar ¿m? podía convertirme en un programa yo no sé pues como el, el compañero selecto que fue el Fat Club que cada semana eh, pincha novedades bueno pero no es el caso, el mío programa no es de, de novedades, no y así nada qué queréis, y de repetirse ¿eh? Eh, no sentís nunca ningún, ninguna emisora de esta de fórmula que está poniendo siempre los mismos cantarinos bueno pues yo repito, pero sin cantarinos bueno los cantarinos también los repito cuando cuando cuadra ¿eh? ¿Viste? Bueno, pues eso, eso que, que vos decía y que vos, y que vos sigo diciendo Bueno, pues la, la cuestión de que esa manera eh, que control la mioma Para conseguir que, que cesara el, el mío llanto Pues no llega otra que prenderme la radio eh, Allá o da la ver a la cuna Prenderme la radio y, y curiosamente en una emisora En la que tuvieran falando Y era el momento que sentía a la gente Falar Por la radio que el aparato callaba ¿eh? Y me tranquilizaba Y cuando apagaba la radio Volvía a llorar ¿eh? Sería a lo mejor un, un precursor De que yo iba a ser tan Tan extremadísimamente Aficionado a la radio Que iba a terminar haciendo radio Pues no lo sí, sé Posiblemente no A ver eh, Yo como fan que soy de, de Don Guillermo de Ocam Y de su principio de la navalla Pues seguramente debería concluir Que yo una explicación muy complicada Que seguramente hay Hay de explicaciones mucho más Mucho más sencillas Que son sencillamente pues, pues decir pues Obviamente a un niño A cualquier niño Pues en principio oye eh, pues hubo usted y la voz humana y entonces es, bueno pues seguramente lo que pasaba y era sencillamente y, y en Sin no Hay Más Voltes pues porque que te gustaba ¿eh? te prestaba sentir sentir la la, la música Las personas hablando y, y ya está y listo y no tenía más más historias eh, ¿qué sabías tú si era una radio o qué coña y era, ¿Eh? Todo lo que pasa es que tal vez sintiéndolo es eh, sin más ¿Podrá ser a lo mejor eh, esa la de explicación? Pues sí, hombre, seguramente esa la de explicación Mucho más sencilla ¿eh? Mucho más, eh, como, como diría el principio de la Navalla de Oca Mucho más parsimoniosa ¿eh? Diría ese principio de parsimonia Y entonces no hay por qué buscáis 40 vueltas, ¿no? Pero yo, ¿qué queréis que os diga? A mí, préstame, buscáis esos, esos 40 vueltes. Sí, a mí, no sé, préstame pensar que, que yo nací para la radio. Va, joder, mola, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. Va, ah, de verdad, que mola. ¿Eh? El radiofónico va... sigues sintiendo la radio del Queso un kilo sigues sintiendo la radio libre Dubiegu a través del 107.3 de la frecuencia modulada y también a través del www.radiojuka.org En caso de que hoy sea 5 de octubre del año 2017 y que en el sistema horario del meridiano de Greenwich más uno serían las 21 y 54 minutos de la noche entonces les es que estáis en punto directo si estáis en otra hora pues que no estáis en Greenwich o no o no en no, no, no, no, no, no, no punto directo si llegue otro día me pasa a mí que entonces casi seguro que llegué, que no llegue tu directo porque si llegue otro día no, no llegue no directo joder, teis donde teis aunque teis en el otro lado del mundo hola María si estás por ahí hablando de gente que está en la el otro lado del mundo pero bueno, sea como sea por medio que sea ¿eh? lo que estáis sintiendo en directo, en diferido como os da la gana, descargado eh, eh, a través de Radio Cuca, como queráis ye Anedonia. y... Anedonia y... y voy a aprovechar una cosa me voy a aprovechar una... una cosina ya que... Paz que esta noche en sin venir a... cuento cuanto estar planeado Ya sabéis que yo este programa no lo planeo. Este programa no tengo ni puta idea de qué va a ir. Decirlo, hoy antes de venir para acá, estaba ahí con una persona, con una amiga tal. y tal. Bueno, no sé de qué voy a hablar hoy. Y luego al momento dije yo, bueno, en realidad tampoco nunca sé de qué voy a hablar en la radio, o sea, que tampoco me tampoco me preocupa de pues, abrir el micrófono. y ya está y, y cuánto cosas ¿no? lo primero que se me ocurra y listo lo primero que se me ocurra o más bien lo primero que me sale este programa mira esa, esa metáfora sí que hay tiempo que no la uso en este programa no, hay muchas veces que más que que falar vomito palabras ¿eh? vomito palabras eh, eso surgió esa manera de decirlo surdió en, en los capítulos previos de corrente ya da un tiempo los capítulos sabéis que para pa el verano eh, cumplirían 20 años y que siguen faciéndose. Espero que sí. A ver, ahora soy yo el responsable de, de facelos Entonces es bueno, aunque no se haya con mucha periodicidad, mmm, quiero intentar facelos aquí el verano para conseguir que lleguen a que lleguen a esos 20 años. ¿Mm? Eh, ya no llegué como en antes que a lo mejor un capítulo o sea no, no había llueves porque ya no los llueves en los tiempos en los que en los que más populares fueron no había llueves que no echaremos lo, por lo menos tres horas aquí en la aquí en la cuca no en aquí porque en los tiempos nos es que hieren tan multitudinarios y tan populares eh, el local ya era otro la radio pasó por cuatro locales ya de esos cuatro yo conozco tres y los capítulos prohibidos de 40 y conocieron conocieron dos ¿eh? o sea que bueno porque os pues, hagáis una idea de los años que, que puede que llevar la cuca y pueden llevar pueden llevar los locales sabiendo que tiene que, que los capítulos van a cumplir 20 y tuvieron dos la cuca de vos digo lo lleva a cumplir 35 ya ¿eh? el año que el año que viene el año que entra para marzo Eh, 35 aniversario de Radio Cuca, joder, como pasa el tiempo, tío. Acuérdome yo cuando estábamos celebrando el 20 aniversario, y eh, creo que fue, no me acuerdo si fue para el 20 o para el 25, cuando ofrecimos, no, tuvo que ser para el 20, cuando oficimos un montón de conciertos y stories y tal, bueno, muchas cosas, muchas cosas, muy prestoso, quedó muy, muy prestoso. Eh, pero bueno, ya os digo, ahora ya estamos los 35, los 35, ¿qué faltaremos? Pues no sé yo si hacemos nada, porque bueno, somos un poquitín La verdad que somos un poquitín desastre, pasotas La gente que estamos ahora en la cuca, todos Yo el que más, ¿eh? los demás igual son algo, pero, pero yo mucho Yo muy, muy pasote, mucho No sé si padre nada para celebrar mi aniversario Bueno, si alguna cosa tengo que hacer, joder Si yo me siento alguna cosa así, no sé cuál, pero Pero algo, fadré Alguno me podrá decir, joder, pues quédate un poco para pensarlo Bueno, hostia, vale bien, pero eh, si adentrar esto rápido, ¿qué pasa? Mentira, soy más lento que el, que el caballo un malo, pero bueno, oye <ríe> si hay que, si hay que pensarlo, pienso. También tengo otra cosa buena, soy a veces muy espontáneo, eh. Y a veces sin, sin pensar las cosas, pues tiro para adelante con, con ellas Porque sé, ¿eh? porque yo la mayoría de las veces soy más bien reflexivo, pero bueno, oye, pues alguna vez no, y tengo que reconocer que las veces que, que me dejé llevar por impulso, la gran mayoría salió bien, como los que salieron nefastes, ¿eh? <risa> también, para que voy a, a decir lo contrario, hubo les espantosos, pero bueno, indasina, pues, todavía me soltó alguna vez, poques, ¿eh? y de alguna vez incluso salió bien, la última vez que me solté así, en plan, bueno, no sale más de todo, no sale más de todo, no to, ¿Eh? <risa> Bueno, en fin, historias. Que eh, decíamos yo que aprovechando, eh, que aunque no sabía de qué iba a hablar, como todos los jueves, eh, llega aquí y acabé hablando de, de llantos, de odios y de, y de tristezas, mmm, apretadme falar hablar un poquitín de una situación de, de odio eh, que, que nos envuelve, como dicen la Polla Records, Odio me alrededor, odio dentro de mí. Así, mundo de buitres ciegos, mundo cartera. Oye, si queréis, busco la, busco la pel YouTube. ¿eh? Eh, se titulaba a ver lo primero todo, encontrar el YouTube. A ver, espera ahí un segundín. ¿eh? YouTube, para ponerla luego, no puedo ponerla ahora. A ver, no, vayas a, a pensar, a ver, no se ve un pijo porque yo creo como fuego programa con la luz apagado. traigo una linterna, pero es una linterna que ya... ¿Dónde eh, van les piles a, a esta linternina. A ver... Eh, pum, pum, pum. Eh, ya era una canción de la Polla Records eh, que se llamaba... Eh, calienta el odio Vale, vamos a ver... ponerlo aquí... Uy, el odio... Y a ver si... Oh, calienta el hoyo... Bueno... Ah, bueno, pero... Sal, sala que a mí me, me interesaba bueno pues a ver con el de Ubuntu este para que el de Ubuntu no para para que no me para que no vaya a, a saltarme a ver pincho letal doy aquí al pause que cargue tranquilamente vale ya está ya cuando se ya, ya ya la pongo cuando ya, o no la pongo ¿eh? a ver igual estáis ahí diciendo meca qué guay va a poner una de la polla no sé qué no, igual no <risa> sí, porque puede darnos la pena después acabar poniendo cualquier otra cosa o no poniendo nada eh o sea que andáis vos andemos con cuidadín que, que todavía sabe dios sabe dios lo que lo que va a sonar aquí pero bueno sí pues eh, por el motivo que sea ya sé si el motivo que lle Esta noche bueno, estamos rodeados Aquí polo menos un clima de odio Un clima de odio La xente está soltando a odiar Referido a todo este tema Que si Cataluña pa aquí, Cataluña pa allá Bueno, Cataluña é un sitio que está Yo pensélo de alguna vez, un par de veces Estuve en Cataluña no tena diferente no tena diferente de De cualquier otro sitio Sencillamente un sitio lleno de mentiras Y miserias igual que, igual que cualquier otro eh, Hay los por decir eh, Que quieren Autogestionar Todas esas miserias eh, Bueno pues bien Hay mucha gente que piensa Que, que por autogestionar Su propia miseria eh, Autogestionar si, si falamos del individuo ...bueno pues eh, eso ya sabéis que yo lo pondero mucho... ...pero esa gente ni siquiera quiere auto, auto la su miseria... ...quiere que ellos la autogestionen otros... ...que no sean los que están ahora... ¿eh? ...que ellos la, lo, ellos la gestionen otros que están que más cerca de ellos... ...los nacionalismos en general... ...pienso que son todos exactamente igual de ridículos... ...y cuando falo de todos, falo de todos... Eh, Faló de los periféricos, faló de los centralistas, faló de, de los de las naciones en sin estado, faló de, de, de los de los estados también. ¿eh? En este caso, en este caso que nos ocupa, no creo que sean menos nacionalistas, por supuesto. ¿eh? Lo, lo, los de un lado que los del otro son igual de nacionalistas. Y el nacionalismo distinguese por una cosa, sobre todo. ¿eh? Pienso yo, yo, si hay nacionalistas ahí en el, en el otro yao y me sienten y, y quieren rebatirme lo que me lo rebatan, que me lo pongan en el chat. Yo si me da la gana, llevo, Luis, y si no, no lo llevo, ¿viste? Eh, perdón, perdón, un segundín, voy a hacer un, un inciso. Eh, Dice el West 244. Toc, toc, ¿cómo será eso de las puertas? Serán videopuertas. Bueno, Meji, muy posible que haya videopuertas también. A ver. ¿Eh? Tranquilidad, que tengo todavía un mes, casi un mes para pensarlo. ¿eh? Entonces, ya miraré yo a ver si, si hay videopuertas o, o a lo mejor lo que febo yo poner puertas astrales. ¿eh? Para eso soy yo aquí el, el, el sumo sacerdote de la religión de los multiversos. Si me da la gana de poner una, una puerta dimensional, póngola. ¿eh? A ver, no me provoquéis, no me provoquéis porque la pongo. ¿eh? O sé sea que, a ver, con calma pero bueno, que seguimos, seguimos con el tema eh, el nacionalismo yo pienso, ¿eh? si hay nacionalistas que me lo rebatan que yo si me gusta lo que ponen si no, pues paso de ellos y faigo como si nadie me rebatiera las mis opiniones ¿Eh? pues yo, ¿viste? ¿Eh? ¿qué pensabais? que el libro quería decir que ya era libre de, de intervenirles ¿eh? las personas no, no, no, no, no. No soy libre de intervenir Soy yo el libre de y eso Si me da la gana y si no, no lo leo ¿Eh? Soy yo la libertad de la radio libre ¿Visteis? ¿Ah? Pensabais que no, eh? que esto ya era todo muy democrático muy... No, no, no, no Bueno, democrático Acuérdame una vez, probé Cuando todo lo del 15M Trajimos aquí a un rapaz que estaba acampado en la escandalera y tal, que nos contara un poquito en el puñetito y tal. Y acabó despidiéndose diciendo: eh, Muchas gracias a esta radio tan democrática. Y al acuérdome que yo despedíme diciendo: Bueno, vale, porque tú no lo sabes, pero que conste que llamar democrática a Radio Cuca es poco menos que insultante. <risa> claro, luego me puso una cara como diciendo: Ay, madre, ¿pero qué pasó? Que Ah, luego de expliqué y lo, ...que, bueno, pues que de algunos aquí somos una pandilla de... ...de, de antisistemas, recalcitrantes y anarquistas, y la de mi madre... ...entonces, bueno, pues ya pillo lo más, ¿no? Mm, que te había yo diciendo? <risa> te había diciendo, pero nunca acabo de decirlo... ...yo también otra característica de... ...de Anedonia, ¿eh? Y otra característica de Anedonia... ...que los nacionalismos, ¿eh? a ver si esta vez lo digo de verdad... Pienso que se caractericen por por un, por un sentimiento, un rasgo, ¿eh? y es y la insatisfacción. Eh, el nacionalista siempre, por definición, tiene que estar insatisfecho, porque siempre va a desear más. Y es como esto que digo yo de las necesidades creáis ¿eh? que al fin y al cabo son la, la fuente de la enfermedad mental, el el, el, el, el, el que el deseo te hace siempre arriba de... De, de, la, de la satisfacción, de la consecución, siempre va a haber algo más, nunca vas a estar satisfecho, nunca el, el, el, el, el capitalismo funciona de esta manera, siempre fiertando más, siempre fiertando más para que de esa manera los que estamos abajo, ¿Eh? esos que, como por ejemplo, todos esos que piden que los ¿eh? que se estén en la son miseria, donde más cerca, los que estamos abajo, siempre vamos a estar. siempre deberíamos estar insatisfechos porque deberíamos desarmar cuando llegáramos a cubrir un nivel de necesidad supuestamente necesaria ¿eh? Eh, de necesidad de la que yo digo creada vamos a querer otro va a haber otra necesidad creada y si no ya se va a encargar a alguien de crearla ¿eh? de hacer que exista para que ¿eh? para de algunos sientan la necesidad de cubrirle de esa manera generar economía, generar crecimiento hay los que que, que no queremos ese crecimiento que no queremos decir a mayor eh, que no nos parece que, que, que sea eh, el el adjetivo de co es y mayor igual podemos decir dir a más crecer pero pues no dirá mayor bueno la cuestión es que el el nacionalismo el nacionalista hay un espejo de si de si prove prove, prove paisano eh, paisano paisana Eh, o neño o neña, dame igual eh, Sumido por las por necesidades el nacionalismo tiene una necesidad Que siempre va tan insatisfecha de más De ser más A lo mejor eh, en un momento El nacionalismo simplemente Tiene la, la necesidad de Despartirse de, de entre más gente Cuando ya la mayoría de la gente constituye nacionalista Pues igual tiene la necesidad De independizarse Una vez independiza igual tiene la necesidad de expandirle esos fronteras. Eh, una vez expande esos fronteras, tiene la necesidad de, de ser más rico que los demás, que los demás Estados, países. Una vez consigue que ya expandir esos fronteras independiente y, y, y más rico que los demás, pues igual siente la, la necesidad de expandirse también culturalmente, y, y que todo el mundo los admire. y que, no sé si me lo explico. ¿eh? Yo cuido que, que el nacionalismo lleve la, la insatisfacción permanente Y en este caso, ¿eh? tanto los unos como los otros Están tan abusando perfectamente esa, esa insatisfacción ese, ese odio los unos a los otros Claro, habrá algunos que me digan aquí No, no, ese odio vino nomás de una parte y Los otros quisieron hacerles les cosas eh, pacíficamente y dices sí sí claro hubo los que quisieron hacerles cosas pacíficamente sencillamente porque no tienen posibilidad de hacerles a través de la fuerza bruta y hubo los que sí hubo los que tienen la la concesión en exclusiva de del uso de la fuerza bruta ¿eh? y no tuvieron ningún problema de hecho yo se encantó poder usarla ¿eh? os encantó, disfrutaron con cada hostia, ¿eh? con cada hostia, con cada porrazo, con cada toletazo ¿eh? que, que uno de los perros uniformados, uno de los os, eh, peones para ejercer la, la fuerza, uno de esos les zurraba a una persona, un, un despreciable, un asqueroso catalán de esos que tanto odian Putos catalanes ¿eh? que, que, que, que no, no quieren saber nada de nosotros pero curiosamente ¿eh? nosotros queremos que sigan estando aquí ¿Mm? queremos que sigan con nosotros que se creen ¿eh? que porque quieren ver en poder no, pues que se jodan ¿Eh? eso ya es parte nuestra, eso ya es de nosotros y de España ¿eh? sois españoles cabrones sí, más o menos así viene a ser un poco en el, el discurso más más más ser y más cabal ¿eh? que ellos deben ser una cosa cena ¿no? cuando razono con alguna yo no intento ah, yo siempre intento razonar ¿eh? Eh, con gente con la que pienso que no tan tampoco tan ahí el chaos de, de mí compa como para pa poder entender los mismos yo y, y yo y yo a ver yo los de ellos y ellos los míos pues cuando intento eso pues el razonamiento viene a ser ese por pues, Yo pregunto, ¿y, ¿y por qué tú crees que los catalanes no tienen que, que separarse? ¡No, hombre, no! ¡Por supuesto que no! Digo, ya, ¿pero por qué? Pues porque son parte de España. Ya, pero... Entonces, pero que me está que, que si muchos quieren... ¡Pues no me da la gana! De verdad, que sentí eso de... El no me, pues no me da la gana, que se jodan. ¿eh? Que se jodan, que sufran, que ellos peguen, que ellos zurren. Había, pues, yo a ver ya os digo que no tengo muchas simpatías ni en a un ya ni en al otro el, el, el otro bando yo cuido que no uso la fuerza bruta sencillamente porque no la tiene si tuviera la fuerza bruta a su disposición usábala pues no claro que sí y de la misma manera que muchas veces cuando cuando aquí pasen cosas chungues y y salen los politicones y lamentando y demás y digo ya eso de, ay pero ven que vos bien que vos presta ¿eh? bien que vos presta que se sucedan determinadas desgracias para pa desviar la atención de otro sitio o para o pa ganar vosotros en notoriedad qué sé yo, pues de esa misma manera Todo ¿eh? estoy por apostar casi al 100% ya sabéis que nunca se puede decir ni todo, ni, ni todo ni nada, ni siempre, ni nunca no se puede, no, no se debe poder se puede perfectamente, pero deber no No se debe, o bueno, qué sé yo ¿eh? Decirlo si pues la gana ¿eh? Estoy yo aquí aleccionando Pero que seguro que más de uno ¿eh? De esos que manden Y que aspiran a gestionar la miseria De toda esa gente entusiasta Que, que está diciendo Por favor, por favor, tírame mierda tú Que no me la tienen desde Madrid Tíramela tú que estás más cerca seguro que me das peor ¿Eh? Sí Más o menos viene a ser eso todo tío, ¿eh? Más o menos viene a ser eso Pues seguro que más de más de uno de esos, ¿eh? Está Te encantado. todo Te encantado, ¿eh? con la con, con, con los vídeos estos que circulen por ahí de, ¿eh? de maderos, azules y verdes, zurrando y a gente dando unos hostis como pares. ¿eh? Pues seguro, seguro que, que muchos de esos que, ¿eh? que, que se llenan las palabras de, de patriotismo catalán y de estas cosas. y tan indignadísimos con esos hostias como panes que ellos dieron a, ¿eh? a esos que ellos quieren gestionar la miseria seguro que están encantados ¿eh? y seguro seguro seguro que que, que sueñen con, con que ellos den más fuerte todavía a lo mejor incluso con los tanques por la calle ¿eh? Los tanquetes de cierre español, pero es que este Barcelona sería seguramente lo que lo que más yo os prestaría. ¿eh? Poder decir de víctimas, qué guay, qué pasada. ¿eh? Poder legitimarse entre en, otros estados, de, de otros sitios. ¿eh? O, de otros estados europeos, americanos, ¡oh, qué pasada. ¿eh? ¿eh? Ya veis, son dos iguales. ¿eh? Son dos iguales. Unos probos pringados que piensen, ¿Qué puede pensar un pa, Aquí ni puede entrar en la cabeza. que porque Porque si otro. ¿eh? El que maneje la subida. se si haya otro que está más cerca. Que por eso van. A cambiar las cosas. Por eso va a ser más. Más feliz. No sé. La verdad. Tampoco entiendo que puede pasar por, por la cabeza de esos que. Que odien sencillamente. Porque. No, por algo no sé por qué porque son catalanes y los odiamos y hay periódicos, supongo hay unos años odiabas a los vascos eh, a los, los catalanes siempre se los odió un poquillín pero pero ahora aprovecharán para pa odiarlos bien eh, para pasar desenfreno al odio para cubrir de, de banderas y demostrar de los españoles que son colgar la bandera de la ventana eh, y odiar odiar guapamente yo me imagino les rises ¿Eh? las risas no sé pero los gestos de, ¿eh? de bien más fuerte mientras ven esas imágenes yo personalmente veo eso no sé si a lo mejor es verdad o di mentira pero pero pienso que mmm, que tiento la pinta de, de ser medianamente acertado no creéis eh, que yo lo que a sucederá de aquí en adelante ¿Mm? aún nos vino ellos de puta madre porque descargaron uf, descargaron el odio. ¿sabéis lo que me recuerda mucho? ¿visteis la, la película esta? La purga ¿m? donde una noche al año pues la gente sale a hacer el iba a decir hacer el mandril no, o hacer el, el animal bueno, propios animales ¿no? a hacer el joder, a hacer el burro, no, tampoco a hacer el humano ¿Eh? A facer el, el humano primitivo, primitivo de cuando todavía no existía ninguna cortapisa y podían matarse los unos a los otros si sí, en algún momento existió, existió ese momento. no Oye, pero mira, ye, ye curioso que no se llega capaz De encontrar ninguna metáfora más que la de a hacer el humano. ¿eh? En fin, bueno, la cuestión, visteis esa película y era como que para que todo formulara bien. Una, una noche eh, al año, pues eh, bueno pues todo el mundo podía descargar el sodio Matando a quien hiciera la gana y haciendo daño a, a los demás Esto fue un poqueñín como eso, fue como la purja ¿eh? Eh, Lo que ocurre es que aquí no pienso que, que vaya que a vaya furlar de la misma manera Y que eso sirva para que la gente te ha satisfecho Hombre, eh, pues seguramente sirvió para que eh, unos cuantos eh, se quitaran de los problemas y sencillamente disfrutar viendo eh, disfrutar odiando, eh, disfrutar en colgándose banderas y disfrutaran viendo cómo se repartían es buenos hostias, pero ahí. Seguro que disfrutar, eso y lo triste, eso y lo triste, que disfrutaron. Disfrutaron y seguramente lo que están deseando. Y más fuerte, por favor, más fuerte. ¿eh? En más intensidad Volvéis otra vez Que sea mayor todavía y, y, y lo peor también ¿Sabéis qué otra cosa allí Que seguramente que también los hay Que disfrutaron ¿eh? Disfrutaron de decir Estos que, que me apoyen ¿eh? Y que quieren separarse Que quieren que yo maneje la, la su miseria ¿eh? Estos chuparon ¿eh? Qué malos son todo el mundo vio lo malos que son los españoles que nos peguen ¿eh? ya pagaré yo cuando pueda pero de momento que nos peguen que nos vean bien fuerte y así nada ¿eh? y así nada demostrámoslo y yo muy triste también y, y, y es, es, también es lo peor también es lo peor que, que esos que chuparon también están ilusionados ¿eh? y están diciendo vale la pena dieron unos hostis como eh tienen ¿Eh? unos sortes brutales, estoy jodidísimo, rompieron no sé qué, no sé cuándo, pero igual, porque estoy ¿eh? un paso más, estoy un paso más de ser capaz de, de algamar ¿eh? es que la misma miseria sea gestionada por gente que está cerca de mí, ¿Eh? ridículo, ridículo. Dime, Macetu, ¿más ¿Más tú pues mami, que debe pensar un poquillín como yo. Porque, porque dice que, que yo es completamente racional Que incluso niega la violencia y, y me pregunta ¿Cómo se explica esa forma de pensar anedónico. ¡Ay, macetu! ¿Quién lo supiera? ¿Eh? No, si no lo supiera yo Porque si supiera cómo se puede de explicar esa forma de pensar eh, Sería muy fácil evitarla Solo habría que de explicar yo a, los, a los demás Bueno, yo no soy nada de evangelizar Pero seguro que hay gente que no tenía problema En, en, en intentar dar de explicaciones, ¿eh? En el señalo. Pero no sé yo, porque que no A mí da la sensación de que la, la gente Eso pues Pues no, no lo sé Si el prejuicio Bueno, el prejuicio en todo caso Podría ser el de los españoles A los catalanes Los catalanes son todos asquerosos No sé qué tal que eso es los no es palos de la calle los catalanes son todos una mierda no sé qué que se jodan ¿eh? que se creen que van a poder hacer lo que quieren no no repiten mantras así de eh, bueno los más los más moderados dicen eso de pues falase de todo pero lo que no puede saltarse la legalidad <risa> como si les leyes fueran chustes eh No pienso esa gente que... Que seguramente... Si no, no hubiéramos... Si no, no hubiera personas que hubieran saltado La legalidad... Todo seguiría exactamente igual. No. Bueno, no. Y es mucho pedir que... Que piensen... Que piensen esas cosas. En fin. No sé. Voy a poner el cantarín. parezcos Sí, bueno. pues mal a mí. Tengo yo ganas de, de sentido. Esperemos que suene bien. Porque... sé yo el youtube a veces no suena muy bien a ver que te suena suena esta vez Tengo lo, tengo lo en casa, lo que pasa que, como si un bajo de mierda, mira, hay una cosa tan sencilla como yo, sencillamente clavar el, el pinrel de música, ¿eh? el pendrive, el pinrel, clavarlo en el ordenador y grabar el, un cantarín. A mí eso da una pereza tremenda, da una pereza tremenda y entonces, pues, pues no lo fago, no ¿eh? que, que me entra el hipo. Eh, pues nada, oye, mira eh, No sé si la semana que viene Seguirá calentando este odio Igual Igual vía, Vía, eh, Igual vía. Vía. Eh, porque esos que quieren Que ellos gestionen la miseria eh, Otra gente Pues tienen previsto hacer más cosas Entonces eh, supongo que eh, Que los que se niegan en el rondo, Que esos hijos de puta catalanes eh, Se autogestionen Pues, pues seguro que faderán alguna burrada más. Sí, seguro, seguro que sí, porque bueno, yo lo que tienen la gente que tiene prejuicios y que odia al diferente y que usa el odio, porque en este caso usen el usen el odio, ¿eh? Ay, usen el odio tanto los unos como los otros fomenten el odio en la gente y usenlo ellos mismos. Y si, Los que tienen la posibilidad de usar la fuerza bruta, usenla y ellos, ellos aplauden. Yo aplauden esa iniciativa de usar la fuerza bruta y los que no tienen la posibilidad de usar la fuerza bruta, posiblemente no me extrañaría que te han deseando que, que la usen con ellos para ¿eh? pa sin a poder justificarse, no, no, no sé, no lo sé ni, ni la verdad no sé. me da bastante rabia todo este todo este asunto. Me da bastante rabia sobre todo por ver a la gente que, que yo quiero y que aprecio y que me parecen personas normales y, y buenas incluso por verlos soltando la baba, eh, eh, disfrutando con, con ese odio, con ese desprecio, sintiendo ese odio. De la misma manera que, que vos decía que, que no me gustaba que la gente tuviera triste en realidad tampoco me gusta que, que la gente odie que las personas odien de verdad lo que decía Tolerance, que el odio bien de ti puede ser odio positivo vale si ellos lo, lo dicen pues pues cre creeremos o no eh, por cierto no ah no no la tengo no la tengo aquí yo no tendría aquí el así de odio positivo no no ese ese no lo tengo Eh, bueno me, tampoco tengo intención de poner más más cantares, ¿eh? tengo un sueño del copón ya sé que sólo digo toles el manes pero ninguna semana de mentira ¿eh? que ya sabes que, que aunque aunque ya estoy empezando a pensar que mi mío personaje de momo no ye, no lleve sino sino en Eh, sigo admirando la, la, la eso debe eso de poder si no mentiras, entonces joder yo no les digo de verdad que todo es el man estoy estoy muerto sueño estoy es muerto sueño y un es más y otro es menos, está mucho, eh, está mucho mucho sueño y, y la verdad que bastante bastante cansado. De hecho estaba asomándome antes de subir, pero subí igual. Subí igual porque, joder, ¿por qué préstame estar aquí? Porque préstame soltar estas cosas. Porque sé que, que a través del micrófono, en cuanto lo prendo, espabilo, ¿eh? y, y que gusta meter con vosotros, joder, préstame, préstame la de Dios, y no tengo por qué quitarme de. Eh, que ¡No vuelvo a empezar, joder! ¡Hostia! Digo yo que con una tuvisteis ya a bondo? esto es lo que quería poner lo que pasa que soy un puto desastre <risa> técnicamente y pongo lo que lo que no pero bueno que oye un saludo enorme enorme enorme no vos podéis imaginar lo, lo grande que llegue. en el caso de, de maceto y de, y de la de los más grande todavía más todavía vamos pues. Un abrazo estratosférico que, que, que no se puede ni tan siquiera describir. me a todos los demás que puedan estar por ahí, al de al de la puela, al, al, al cabezón, al, al fóbico, al, al que sé yo que puede estar más, el, el morrayero, a lo mejor lo, lo siente, y Jan igual está sintiéndolo, eh, el, el analógico miserable igual igual está sintiéndolo, y, yo qué sé, el tirolincio, el trovador. no sé si te harás sintiendo un luto de 60, dame igual en algún momento lo sintieron y a lo mejor en algún momento lo sentirán y, y recibirán el, el, el, el mi abrazo y y, y, y, y aquí, las almas no que bien joder que no me pillan, vale venga, hasta en la total, ¿para qué?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 Que no, no, que no, que no, que no te conca. Que no, que no, te Que no, que no, te